No. El Twitter es <risa> arroba FMLacaterva y en internet nos encontrás como Lacaterva Radio Comunitaria. Falta algo más. Twitter arroba fmlacaterva y en internet nos encontrás como la Caterba Radio Comunitaria. <risa> Twitter arroba FMLacaterva y en internet nos encontrás como la Caterba Radio Comunitaria. No. <risa> <risa> Twitter, Creo lo imposible que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo lo imposible. Que el sin silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible, creo en nuestros sueños como a punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza, creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas, para dar vuelta al mundo al revés empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente, de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana, creo en ti, porque Con troquesos y con creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo nuestros sueños, volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos acá en FM La Caterva, en esto que es una nueva edición de Comuna Voz. Quienes quieran comunicarse con nosotros, con nosotras, nos pueden llamar al 4302 43026394. Nos pueden escuchar por www.fmlacateroa.com.ar o se pueden comunicar por Facebook al Facebook de La Caterva o a MP La Dignidad. Comuna 4. Hoy estoy arrancando este programa de Comuna Voz solo en el piso. Mis compañeras todavía no han, no han llegado, así que van a tener el placer, ponerle, escuchar mi voz por un rato largo. Vamos hoy a intentar comunicarnos con algunos compañeros y compañeras para que nos cuenten qué es lo que está pasando, cómo ven... la realidad desde sus, desde sus trincheras eh, y en esta semana de, de rosca, de rosca a más no poder por el cierre de las alianzas y demás, nosotros y nosotras desde acá, desde los territorios, de, desde el barro, seguimos construyendo, seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que todos los días es necesario para nuestros vecinos y nuestras vecinas. En este programa que es el programa que armamos desde la comuna 4 Queríamos contarles alguna historieta que anda pasando con, con quien es la jefa comunal de esta comuna, con la señora Romero No sé si la conocen a la señora Romero, pero en los últimos tiempos Se viene dando a conocer por... algunos hechos, algunas situaciones, muy poco felices. Eh, empezamos el, ma, el marzo, el 23 de marzo, la señora, que es la jefa comunal, decidió acompañar un operativo de desalojo de espacio público en, en el barrio de Pompeya, ahí, frente a la iglesia. Entonces, la señora, como está convencida ideológicamente de... De, de qué lado está, que claramente no es el nuestro, fue y acompañó el desalojo. No le alcanzó con ordenar ese desalojo, sino que lo acompañó. Se subió a la camioneta de espacio público y fue directamente donde estaban compañeros y compañeras eh, trabajando en la vía pública para poder ganarse el PAM. Hasta ahí, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero... no consigue demasiada gravedad lo que sucedió. El tema es que en el forcejeo de ese desalojo, cuando los compañeros y las compañeras intentan resistir ese desalojo, esta señora, que es la jefa comunal, se la filma, la filman los vecinos y las vecinas de Pompeya, y eso se hace público y se viraliza, samarreando, agarrando de la campera a una nena de 13 años y zamarreándola para todos lados. Una nena que, evidentemente, la familia estaba laburando ahí en, en, en Pompeya y no se quería ir, y le pareció a la señora que una forma de, de convencerla a que se fuera era agarrarla de, de la campera y amarrarla eh, Esto en marzo. Ahora, hace pocos días, nos llegó un, un video de esta misma señora Que quiso ir a comprar algo ahí en una panadería de, del barrio de Barracas y. se cruzó con alguien. Por. es una lástima que no sepamos quién. quién filma ese video, ¿no? Hay un videito donde se le ve a la señora comprando una. una tarta de no sé qué. en la panadería. y alguien que le hace. mientras la filma, le hace acusaciones de. vos te robaste todo. Vos esto, vos lo otro, vos sos una chorra, entraste ahí de acomodo Y ella, lejos de decirle, mirá, no, no, no es así, no es lo que me está diciendo Le devuelve las acusaciones diciendo, no, vos sos un chorro, le dice No, cómo, no, si sí, vos sos un chorro, le dice Y el tipo que la está filmando le dice, no, no, vos me mandabas a chorear Que es diferente No, pero entonces en un momento empiezan a discutir sobre una tarjeta personal que este hombre se había hecho y parece que se había hecho una tarjeta que decía que iba de parte de, de, de la comuna y ahí entran también en un tiro de aflojo donde le dice, bueno, pero vos, vos hiciste esto, no, vos me lo mandaste a hacer... vos me mandabas a pedir plata para vos, te la estás llevando toda, le dice, nada, así que después ah, hay una parte muy muy interesante el video donde hablan de los paraguayos así muy muy sueltos sueltas de cuerpo hablan que pareces un paraguayo y que los paraguayos ladrones y demás eh, esa es la, la calaña de gente que hoy ocupa ...los lugares de, de representación de los vecinos y las vecinas en, en la Comuna 4. Por eso nosotros y nosotras desde acá seguimos insistiendo en que esos espacios... ...tienen que empezar a ser disputados y ocupados por compañeros y compañeras... ...que sean de los barrios, que manejen, estén en los territorios... que transiten, que sean conocidos y conocidas. Eh, pero bueno, mientras... mientras siga estando esta mujer ahí, esto va a seguir sucediendo. Eh, y es tarea nuestra, de todos nosotros y nosotras, echarla lo más rápido posible. Ahí me hacen un, un guiño, me tiran un beso del otro lado de la pantalla porque ha llegado mi compañera Gabriela. Eh, entonces después de este, de este comienzo vamos a escuchar un poquito de algún tema Así le damos tiempo a Gaby para que entre y se acomode mm. La gente è andata lì Bueno, acá seguimos, ya está Gaby sentada enfrente mío. La Gaby, buen día. Buenos días, buenos días, perdón la demora. Así que otro día más, lluvioso y de humedad. Los viernes vienen siendo <risa> de, terror. de terror, ¿eh? Desde que arrancamos este emprendimiento radial, los viernes vienen Muy, siendo uno peor que el otro. Poco sol hemos tenido y además el tránsito se caotiza eh, con sí, tantos sí. días de lluvia, viernes, pero bueno, buen bueno, día. Por suerte está Gaby y vamos a tomar unos mates ricos. Eh, así que seguimos adelante. Les decía que íbamos a hablar con algunos compañeros y compañeras, tenemos ya en línea, nos está escuchando a la compañera, que ahora le vamos a preguntar el nombre, porque para todos y para todas en el barrio de La Boca es La Negra. No sabemos el nombre. Es La Negra Cano, que la estamos llamando un poco para que nos cuente cómo fue la asamblea que se hizo esta semana en la Plaza Mateu, Eh, para intentar recuperar y poner en funcionamiento la calecita de la plaza que está abandonada hace unos años. ¿Cómo estás, negra? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buen día. Mirá, sí, para todos soy la negra, la negra de los pibes. La negra eh, de los pibes. Este es porque, de verdad, mi nombre... Nunca lo dije, ni nunca lo digo, no sé, por qué. porque Pero que es... soy más conocida por la negra de los pibes. Danos la primicia, negra. Decirlo acá en la radio que te está escuchando dos, dos millones de personas. Eh, pero nunca lo dije. ¿Se van a poner celosos y celosas las compañeras de Pepechuelo. FM Riachuelo? De FM Riachuelo, porque a te digo, no digan mi nombre. Eh. Está muy bien. Bueno, negra, vamos a mandar a hacer inteligencia para, para descubrir tu nombre. Al padrón, vamos por el padrón. Vamos por el padrón. Bueno, negra, entonces. Sí, negra Muy bien, negrita Me, me, me reconozco más por negra Bueno ¿Viste? Contanos un poco, ¿cómo fue la asamblea del otro día en la Mateu? Mira, la asamblea de la Mateu fue muy buena La verdad que muy buena porque vinieron vecinos Vinimos organizaciones sociales para, para esto lo que queremos hacer en el barrio Una calecita gratis Este... queremos recuperar la calecita para que la sabemos que que nos va a costar un poquito, pero lo que el interés y lo que quedó muy claro ese día de la reunión que la calecita va a ser gratis. Sí que bueno, después nosotros los vecinos y las organizaciones nos romperemos la cabeza cómo hacer para para eso, para para no cobrar, ¿no? Para no cobrar para los chicos. Negra, eh, y por sí. ejemplo, en un momento que yo también estaba participando un poco de esas asambleas, esta última no no fue posible ir, fue Lu. Eh, había aparecido un dueño de esa callecita y eso nos parecía como algo raro, ¿no? Que las callecitas tengan un dueño específico. ¿Qué me puedes contar? ¿O qué nos podés contar sobre eso? Que tengan dueño, sí, ¿cómo que es que la historia? Tiene, que tiene un dueño, porque es él... El... Salió por una solicitud ese lugar. Ah, mira. El dueño tiene dos calecitas, una en flores y una era esta, sí. en la cual un compañero mío llega al dueño de la calecita. Este, ¿Y cuál en la, la cual el, el miércoles que viene ya se comprometió el dueño en venir a la reunión. Ah, bien. ¿Viste? Y... En la cual el dueño va a venir a la reunión para nosotros... contarle y que él nos cuente porque todavía decimos cómo va a ser cómo va a ser y el dueño no sé no que nos va a venir a decir eh, con la calecita ¿me entendés? Sí, sí, sí. porque la, la concepción la tiene él pero la calcita también es él así que bueno Y bueno, queda mucho ya de la calecita original no queda nada no queda, la, la reja no queda, que queda. No queda nada, pero creo que el entusiasmo los vecinos lo van a poner cuando sepan que es gratis, ¿no? ¡Obvio! Escúchame, Negra, dos, dos cositas. Por un lado, qué importante esto que vos hablás de, del entusiasmo, pero también de esta cosa de eh, la capacidad de, de, de soñar, ¿no? La capacidad de, de soñar sí. eh, por más que nada nada indique que... que esto que esto puede ser posible, la capacidad de soñar, de y de organizarse atrás de los sueños eh para que las cosas salgan. Eh poco ahí cuando decías, bueno, no sabemos cómo va, cómo va a ser, pero va a ser. ¿No? Sí. Y, y sí creo que que sí que la tenemos que hacer más cuando es creo que salen los sueños cuando son para los chicos Saber que tu hijo va a entrar en una calecita, que antes la calecita acá salía 50 centavos y a veces habíamos mamá que no teníamos, abuelita que no teníamos y tenemos que pasar de largo. Nos pasa a veces en la calecita del Parque Lesama. Uh -huh. Así que llevar un chico a una calecita gratis creo que hasta el vecino se va a comprometer con todo. escucha Negra, ¿y hace cuánto que vivís en La Boca 2? Oh, yo, en la, yo, la verdad, soy de la isla Maciel, me crié en la isla Maciel y viví en la isla Maciel. Eh, que yo estoy en la boca, no es que, ah, me crucé para este lado porque me echaron de la isla. No, al contrario. <risa> Quieren que vas a vivir de nuevo varios a la isla. Me están pidiendo, mirá que tienes una casita ahí en la isla. Eh, de la isla Maciel estoy hablando. Sí, sí, sí. Eh, bueno... Y yo siempre digo, y, y, y molesto así, ¿saben quién fue la primer botinera de San Telmo? La Negra cano ¿no? ¡Ah, ¡No, <risa> Che, tenés que llevarme un día a hacer un tour por la Maciel, ¿eh? Sabés que cuando vos quieras, yo me quedo en la isla. Porque yo fui muy poco, a lugares muy concretos, y me parece que es un lugar... está bueno ir con alguien que lo conozca y conocer yo un poco cree. más del barrio Escuchame, y para negra. Como yo me crié en el fondo donde está la cancha de Santelmo ah, claro ahora ya. ahora ahora tenés que volver que Santelmo juega la final para ascender negra. Ay, el domingo el domingo tenés que volver al barrio claro. es el momento de volver al barrio negra no yo estoy el en el barrio ¿Eh? yo estoy en el barrio yo trabajo en el puente ah bueno de Franquera. bueno viste Y trabajo del lado de la isla Maciel sábado y domingo. Y, y, ah, y este es domingo juegan juegan en la isla, ¿no? Sí, juegan en la isla. Ah, va a ser terrible. Entonces Alto. quiere decir que yo nunca me me me voy de mi isla Maciel. Aparte tengo mis raíces, ah. aparte tengo mi familia. Digamos, digámoslo también, ¿no? Digamos la Boca, la isla Maciel y Doxú son. están separadas por el río, pero la misma impronta. Son es lo mismo. Sí, totalmente. ¿No? Son, son esas fronteras geográficas sí. que que se nos ponen pero eh, tienen cosas muy muy en común los tres barrios son sí, el sí. puerto el puerto los, los inmigrantes los, los astilleros no todo, Le, los, conventillos, eh, sí, ahí, los conventillos que por ahí claro que por ahí fijate, quienes somos de capital también tiene el mismo conventillo de la isla Maciel uh -huh. este así que la boca Negrita, y volviendo sí. un toquecito a lo de la calecita contanos un poco en qué quedó va a haber una próxima asamblea posterior a, a encontrarse con el dueño en qué quedaron bueno, con los vecinos y vecinas nosotros lo que estamos haciendo es el miércoles que viene, 5 de la tarde una nueva asamblea ya con el dueño ah, okay, okay. que venga el dueño a, a la asamblea de de acá de la callecita hasta ahora el dueño hizo alguna propuesta de algo o quiere escuchar la propuesta de ustedes y de los vecinos no nosotros queremos que si viene con algo que venga a la mesa directamente viste que venga algo con y que vaya pensando ayer estuvo hablando el compañero yo le expliqué al compañero y bueno y me dice que sí que va a venir y que sí. bueno que venga con algo, nosotros tenemos la voluntad de que eso sea en primer lugar gratis para los chicos y después, bueno, cómo la vamos a ir haciendo, acá ya hay un vecino filetero que se comprometió en, en darnos una mano, ah, así que bueno. Después tenemos vecinos herreros. Compañero sí, carpintero. el vecino de Herrero Tiene razón no, no, la, no la habías visto esa Ay, me había olvidado Porque yo lo había invitado, ¿viste? Sí. Y digo, ay, el vecino Herrero No vino Este no. O sea, va, a venir un, va a tener que hacer por lo menos un caballito El vecino Herrero, algo va a tener que hacer Escucha, Mira, sí. ¿y hace cuánto tiempo Que está la calecita en estas condiciones? Más o menos Y hará más o menos dos, un año Un año sí un año que la está así en feas condiciones. ¿Y qué pasó? ¿Nos podés contar un poco cómo fue que llegó a estar en esas condiciones para, sobre todo para quienes nos están escuchando y no saben? Claro, sí, viste la calicita estaba funcionando bien. Lo primero entró con una oferta, ¿viste? Mm. Bueno, eh, daban oferta, qué sé yo, dos pesos, cinco fichas para un hermanito, pero si no la ficha salía cincuenta centavos cada una. Mm -hmm. Y después la verdad que cada vez más vacía, más vacía y de noche se ve que siempre también algún malo que empezó a entrar y a querer romper los juguetes de la calecita, ¿no? Lo que se colgado. Sí. Y después el dueño vino y llevó algunos que tenía colgados, algunos los trató de meter ahí adentro, ahí como una casita, ¿viste? Pero bueno... y nada y quedó ahí tirada la calecita. Se fue se fue cayendo para abajo. Sí. Bueno, eh, es importante entonces que este miércoles que viene a las 5 dijiste, ¿no? Sí, a las 5 de, la, cinco de la, cinco tarde. la tarde. Los vecinos de la Boca, pero sobre todo quienes están cerca de la Plaza Mateo, se acerquen a la plaza para seguir construyendo estas asambleas para poder recuperar la calecita, ¿no? sí creo que tendría que ser de, de de todo de del barrio ¿viste? porque yo creo que el barrio cuando ya empiece a decir hay una calecita gratis viene de sí. otra punta otra punta siempre te viene a visitar un amigo y dice vamos a llevarlo a los chicos la calecita que es gratis sí. qué lindo no hermoso punto de encuentro mamá. <risa> hay que <risa> hay que armarle ahí a la A la plaza alrededor de la Mira, yo Todavía no se sé recuperó la casita y ya vamos por más. Oh, por más. ¿Qué hay, hay que armar unos, unos banquitos qué para lega. que los adultos y las adultas puedan tomar unos mates mientras mate, los pibes van a la calecita. Sí, ¿Eh? sí, viste esas ideas están buenísimas. Tenemos que traer ideas. ¿Y qué vamos a hacer con la calecita? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Tenemos que hacerle banquitos. Bueno, negra, te agradecemos bueno. mucho. gracias eh, negra nos vemos pronto por atendernos vamos Santelmo este domingo Sí. Eh, <risa> tenés cachengue este domingo así <risa> ascendemos los candomberos y, bueno. y bueno nos estamos cruzando el miércoles a las 5 seguramente en la asamblea en la Mateu bueno buenísimo chicos buenísimo beso bueno, negra gracias por llamar no, besitos a, a todos chau chau, chau chico negra. bueno y para cerrar este bloque anduvimos ahí dando vueltas en la calecita Vamos a escuchar algo que tiene que ver un poco con esto, un tema de los amigos de El Portón. Portón son una banda de, de acá del conurbano bonaerense de Loma de Portón. Zamora, de Loma de Zamora. Y de hecho vamos a escuchar un tema de un disco que se llama Conurbano, ¡Epa! un poco de, desde ahí, desde donde hacen música estos amigos. Y el tema se llama Niñez. Y nos viene como justo, como anilla el dedo, porque habla de esa niñez que en algún punto no la tenemos tan a mano, que bueno, por ahí los lo más grandes nos ponemos nostálgicos, ¿no? Pero de esa niñez de, de ahí, de, de los barrios del conurbano, de barro y, ¿por qué no?, de calecitas también. De calecitas y después también nos, nos une un poco el tema que viene. Para hablar luego con el de compañero la... Maxi. Exactamente. Así que vamos con el portón. y seguimos acá en Comuna Voz por FM La Caterva. Eh, esta semana sucedió el miércoles una movilización que ya por suerte se ha vuelto una sana costumbre de algunos gremios de la Ciudad de Buenos Aires de movilizar de conjunto con quienes discuten paritaria directamente con el gobierno de la ciudad. ¿sí? Esta semana... ...movilizó desde el Ministerio de Hacienda de la Ciudad... ...hasta la Legislatura, la CETEP, UTE... Eh, eh, ...los compañeros de SUBTE y de Justicia y ATE... Eh, ...reclamando por salarios y reclamando también por... ...la emergencia sanitaria y educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Por esto mismo estamos... ahí conectados, enganchados en el teléfono con Maxi Malfati, compañero de acá de Barracas, compañero docente de UTE. Estamos, Lo llamamos a Maxi para que nos pueda contar un poco cómo ven de, desde UTE, cómo ven los maestros y las maestras, la realidad de, de nuestra ciudad y qué, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas. Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo, cómo viene esto? ¿Por qué, ¿Por qué es necesario en junio movilizar eh, reclamando por la emergencia alimentaria? ¿Por qué es necesario visualizar el conflicto que estamos viviendo en las escuelas de la ciudad? Contanos un poquito de cerca cómo viene todo este tema. Bueno, yo creo que ahí hablabas de... de cómo se fue construyendo esta unidad en todos los sindicatos de la ciudad. Desde el año pasado venimos trabajando eh, para generar espacios comunes de, de reclamo, de, de movilización, porque vemos que la, la realidad de, de los trabajadores de la ciudad se viene agudizando. Hay un montón de, de conflictos que están sin... ...sin resolver, hay muy poca escucha de la Ciudad de Buenos Aires a los reclamos... ...reclamos que vienen eh, de mucho tiempo atrás, como por ejemplo de las asignaciones familiares... ...con respecto a los docentes que están congeladas desde hace más de 10 años... ...y, y también porque la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a, a la realidad que, que está viviendo el país en su conjunto... Y, y los trabajadores venimos en una pérdida de derechos permanente desde todos los sectores y bueno, a nosotros lo que nos toca como educadores, como docentes de la Ciudad de Buenos Aires eh, venimos en un derrotero de, de pérdidas y de precarización y de en general, no general nosotros en las escuelas como trabajadores y y los estudiantes que son los que también están sufriendo eh, esta, esta pérdida de, de derechos, y, y la verdad, estamos llegando a una instancia donde es imprescindible la unidad y sostener continuamente reclamos en la calle y en todos los lugares donde sea necesario. Sí, la verdad que sí. Este miércoles yo ahí estaba leyendo... Eh, algunas cosas y el, el miércoles Eduardo López decía algo que me parece interesante por pensarlo que viene a raíz de de la, de la tan manoseada entre gruesas comillas urbanización en en la 31 en la Villa 31 en retiro uh -huh. donde para arrancar las obras de urbanización a una de las escuelas de corregime si esto no está así maxi eh A una de las escuelas del barrio la metieron en un galpón, sí. ¿no? Porque tenían que, que hacer obras en el espacio, qué sé yo. Y hace más de un año que la escuela viene funcionando en un galpón, con condiciones eh, deplorables. Y él, en estos días, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue muy contento a la Villa 31 a inaugurar un McDonald's, ¿no? Bien. Y entonces, Eduardo López, en esta movilización, decía este va a ser el último año en el que hay un jefe de gobierno que inaugura McDonald's en lugar de escuelas, ¿no? Un poco eso es lo que marca también esto que vos decías, ¿no? como nuestros pibes y nuestras pibas son los más afectados y afectadas por estas por esta situación. Sí, el proceso de urbanización de, de la 31, la verdad que fue muy, es muy muy controvertido y y muy de espaldas a, a la comunidad y al barrio eh, la escuela la banderita en esta semana eh, empezó a recuperar el funcionamiento dentro de una escuela en, en el nuevo edificio eh, pero sí es primero que bueno pasaron más de un año en un en un galpón sin escuchar a los maestros sobre las condiciones de enseñar a aprender y y aparte en, en todo ese año la verdad hubo un retroceso en los aprendizajes eh, impresionante ahora que, que bueno recuperan un, un espacio digno para para su trabajo hay un, tra un, un trabajo enorme para volver a generar las condiciones uh -huh. subjetivas de que donde se puede dar el aprendizaje porque los pies están Eh, la verdad según lo que cuentan los maestros los pies están descontrolados como que fue un año de, de mucho retroceso y, y bueno y después lo, lo de la inauguración de un que un jefe de gobierno se presenta a, a inaugurar un McDonald's es algo que la verdad nos tomó a todos por sorpresa es increíble, es increíble igual yo creo que el En algún punto el error es nuestro también, ¿no? Digamos que, que estas cosas a esta altura de la vida sorprendan. no sorprendan. Digo, yo me hago cargo, ¿eh? a mí también me llamó la atención y me sorprendió. Pero lamentablemente el macrismo hace 10, 12 años... Ha de trabajo prácticamente para McDonald's. McDonald's. Oh, hola Maxi, no me presentes, soy Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estoy eh, interviniendo acá y de verdad, sí, sí. Le da subsidios para que empleen personas a trabajar en McDonald's, ¿cómo no lo van a inaugurar? Sí, no, pero igual no se, no, no se nos podría haber ocurrido no, a ningún, eh, Ni en chiste un jefe de gobierno iba a inaugurar McDonald's como si fuese <ríe> el dueño un, además una acción de gobierno sí sí sí sí y, y con sí, sí. orgullo no aparte hablando de ahora, ahora tiene McDonald's ¿viste? Como... claro claro sí, sí, sí. ah. esa es la urbanización que queremos los que trabajamos o, o vivimos en los barrios populares no también Tenir... la alimentación que queremos mostrar claro ¿no? claro tener un McDonald's ahí cerca dime sí, qué comes y te diré qué piensas Es un símbolo de la precarización laboral, de la explotación juvenil y aparte del de, de imperialismo. Absolutamente. Sí, sí. Es impresionante, es increíble. Eso lo construimos todos. Creo que puedes ir a retirar un, una cajita feliz. No sé. No, <risa> no, no es, es realmente nefasto lo que lo que hacen y sobre todo lo que hacen en este sentido, digamos, porque también que lo vaya a inaugurar y se saque la foto y demás quiere decir que para Ciertos sectores de la sociedad, eso está bien visto, digamos, como política pública. ¿No? Digamos, entonces, eh, me parece que la, la batalla qué más difícil bien. que tenemos nosotros y nosotras es poder eh, poder darle la discusión a esos vecinos y a esas vecinas de la ciudad que dicen, ah, mira, pero, pero mirá qué bien, ahora en la Villa 31 ya es un barrio y encima hasta hay McDonald's. ¿no? Lo ¿No? en un banco. ...para que saque crédito sobre todo y me endeude... ...y me pusieron un McDonald's... ...y, y viene el casino... Y, claro, ...ahora que están con la ley de las apuestas... ...se viene un casino ahí adelante... ...al la lado maquinita. del McDonald's... ...sí, es muy probable... ...la verdad que es, es, es muy que probable... Es ...no nos sorprendamos... ...Maxi, bueno, te sacamos un poco de, de esta situación... ...para que nos cuentes algo... ...por lo menos un poco más grato... ...que es la experiencia que vienen llevando... ...adelante con otros compañeros y compañeras... En la 2124, Que es el profesorado eh, Pueblos de América eh, Contanos un poco Como si no supiéramos de qué se trata Qué maravilla eh, cómo, cómo, cómo nace este proyecto De qué se trata Bueno, sí, es el, el, el Lugarcito donde nos refugiamos Para, para disfrutar y, y, y nada Ver materializado un montón, un montón De ideas El pueblo de América Es como la profundización de un proyecto que veníamos llevando adelante desde el 2015, que es eh, Decir es Poder, un proyecto, un plan de acción territorial de lucha contra el analfabetismo, y veníamos formando primero estudiantes de la escuela secundaria y, y después ya compañeros y compañeras en general eh, como alfabetizadores para, para poner en agenda la problemática del analfabetismo y para directamente generar una acción reparadora y, y trabajar con las vecinas y, y con los vecinos que no habían tenido la oportunidad de, de asistir a alguna escuela o, o que habían perdido por la falta de uso de, de la escritura y de la lectura eh, la, la posibilidad de, de ejercerla libremente. Y, y bueno, después de... años de estar formando alfabetizadores nos dimos cuenta que que podíamos empezar a a pensar en formar maestros y que de esa manera íbamos a por un lado contar con con mucho más capital para seguir peleando contra el analfabetismo pero también nos dimos cuenta de cómo podíamos empezar a transformar entre todos la realidad de un, de un barrio tan grande Como, como la Villa 31, eh, los estudiantes de la escuela secundaria, que eran los primeros estudiantes en su familia, en la mayoría, de, de completar los estudios secundarios, eh, con el correr del tiempo, cuando charlábamos con ellos, nos contaban que estaban trabajando en los mismos trabajos que sus padres que no habían podido ir a la escuela. Entonces eso nos empezó a hacer ruido también, como el esfuerzo... el mérito, el, el trabajo, los depositaba como sector en los mismos puestos de laburo. Y era trabajar en, en la limpieza, trabajar de peón de construcción, trabajar eh, en, en la economía popular y todos trabajos dignos, todos trabajos que, que reivindicamos, pero ninguno tenía que ver con los deseos De, ...de realización de, de estos pibes y de estas pibas... ...con las cosas que habían soñado... ...con las cosas que, que planificaban para su vida... ...entonces bueno, de esta manera encontramos... ...una, una puerta... Para, ...para que cada uno, cada una pueda... ...pararse desde otro lugar... ...a pensarse... ...y bueno, llevamos... ...tres meses... ...estamos entraditos ya en el primer cuatrimestre... Contamos con 70 estudiantes eh, divididos en dos turnos y venimos haciendo esta experiencia que entendemos que sí que, que va que va de a poco, va, va a ser una transformación para, para el barrio porque cuando pasen cuatro años y haya 50 maestros, va a haber 50 familias que van a cambiar la realidad de, suya, pero cuando haya 200 maestros que vivan... en el barrio y que salgan a trabajar en cualquier parte de la Ciudad de Buenos Aires, también van a cambiar el barrio. Así que en esa tarea estamos ahora eh, con mucho entusiasmo, con, la verdad, sorprendiéndonos día a día con, con los logros, con, con las transformaciones que vamos, que vamos atravesando todos. La verdad que les felicito por, por, este, por esta... Experiencia que están llevando adelante, que es impresionante. Yo cuando, bueno, charlábamos un poco antes de que arrancaran eh, y me contabas un poco cómo la venían pensando y ahora cuando vos hablabas pensaba lo importante que es que, que los compañeros y las compañeras de, de los barrios populares tengan acceso a estos espacios Eh, adentro de sus barrios, ¿no? Digamos, está muy bien también que los compañeros compañeras de, lo, de los barrios rompan las fronteras de, de, de su barrio y, y salgan de sus barrios y qué sé yo. Pero también para romper las la fronteras simbólicas, ¿no? Eh, qué importante que es hacerlo en el barrio, ¿no? Digamos, qué importante que, que estos proyectos que le permiten a los pibes y a las pibas. romper con, con esas fronteras simbólicas de, de las que vos hablabas no decir bueno vos por más que sueñes con ser tal cosa vas a terminar siendo esto esto o esto tres o cuatro sí, que te toca sí tres o cuatro opciones laborales que es donde donde vas a ir porque es el destino que, que te marcó un poco no qué importante sí. que que, esa, que esas fronteras simbólicas se rompan adentro del barrio, porque cuando se rompen adentro del barrio la rompes con, con tus vecinos y tus vecinas, con tus amigos, con, con tus compañeros de juego de toda la vida. Sí, sí para mí también hay, hay dos cosas más. Una que, otra que, a ver, eh, todos los barrios tienen ofertas de estudio, qué sé yo, si vos... no sé, no, no en instituciones públicas, pero ponele, no sé, vos vivís en Palermo y vas a ir a una escuela en Palermo, vos uh -huh. vivís en Caballito, vas a ir a una escuela en Caballito, vos vivís en la boca, te buscas una escuela en la boca. Porque también tiene que ver con, con estar en, en tu barrio y con que sea lo más simple posible, descentralizado, que no tengas que cruzar toda la ciudad para ir a estudiar. Eso por un lado, pero por otro lado también Hay que entender que las condiciones materiales y también esta cuestión simbólica que vos decías de los barrios es, es distinta a otros, a otros barrios con, con mayor acceso a, a, a los servicios, ¿no? a la comunicación, con respecto al transporte. Y aparte aprender en, criticando ¿no? estas condiciones, aprender... Eh, con el otro debatiendo por qué estamos así, aprender con eh, tener la, la de, del docente y el conocimiento del docente y de los docentes de, de cuáles son esas condiciones materiales, qué, qué es lo que te impide eh, un día de lluvia llegar a, a estudiar eh, qué es lo que pasa en el barrio qué pasa si no hay luz, enterarte que no hay luz y la todas las complicaciones que trae a los vecinos, cómo adaptar, eh, si se quiere, la currícula, la, la forma de, de encarar la tarea, eh, poniendo como principal eje las condiciones, ¿no? Uh -huh. Porque también si, si vos asistís a, a una casa de estudio que no saben cuáles son tus condiciones, te van a exigir cosas que vos no podés cumplir y eso no, no tiene que ver con... Eh, tu capacidad, si no tiene que ver con cómo estás mediado por esas condiciones, uh -huh. que eso es lo, lo primero que aprendimos al trabajar en la escuela media del barrio. Eh, si nosotros no podíamos, sabiendo que había, hacía tres días que no había luz, bueno, podías pedirle a un pibe que venga con eh, la tarea hecha en su casa, que venga con... No sé, los, una investigación los por mapa, los mapas calcados, qué sé yo por una tarea cualquiera. Si sí, sí. sí, sí. sí, sí, no, no había tenido que irse en tres días, vos tenías que conocer eso para generar un espacio dentro de la cursada para que haga esa tarea, uh -huh. no, que no aprenda a hacerla. Claro, claro, Entonces claro. eso es lo que lo que permite en barrio donde no tienen garantizadas las condiciones mínimas por medio del estado que se haga una práctica educativa ...que contemple esas, esas situaciones... ...y eso también va fortaleciendo... ...y va dando la oportunidad realmente... ...no, no una oportunidad... Eh, ...se ficticia... Que, ...que la que propone cuando no, no... ...no están al tanto de esas situaciones. Bueno Maxi... Le, te, ...tenemos que... ...dejar porque a las 10... ...terminamos con el programa... ...y vienen los compañeros compañeras... ...de Enredando las Mañanas... ...que ya bueno. nos miran ahí... Igual tenemos un ratito más, pero bueno. Eh, bueno, compañeros, muchas gracias por acordarte, por llamarnos. Te, te comprometemos, a... les comprometemos a que antes de fin de año vengan acá una mañana, se levanten temprano y vengan acá el, a la radio eh, algunos profes, algunos estudiantes del Profesorado Pueblos de América a contarnos cómo sí, fue bien, sí. el año, el primer año de vida de este proyecto. Buenísimo. ¿Eh? Nos comprometemos nos comprometemos a eso. Dale, bueno, muchas gracias y nos estamos cruzando ahí en la calle, en la lucha y en el barrio. Como siempre, compa. Abrazo sí. a todos. Un beso grande. Gracias. Bueno, de esta manera vamos terminando el programa de hoy. Es rápido, bueno, porque sí. llegué tarde, ¿no? Vos, porque <risa> llegaste tarde. Me dejaste mi remando sí, sí. toda to la primera parte y ahora no, se te hizo se, rápido. Se te hizo largo a vos, qué Yo mal. Transpiré más de lo que. <risa> Voy a transpirar hoy la noche. Bueno, los dejamos con la continuidad de FM en la Caterva. Nos vemos el viernes que viene. Tenemos una pequeñísima agenda. A ver, eh, dígala. Tenemos una gran caravana, que no es pequeña en este caso. Uh -huh. eh, el día 20, eh, a partir de las 11 de la mañana en La Boca, vamos a hacer una caravana por toda la Comuna 4. Eh. Ya vamos a trabajar un poco más, seguramente el viernes próximo, sobre lo que queremos impulsar y lo que estamos impulsando sobre el Poder Popular, Poder Comunal, eh, impulsando a nuestra compañera Lucila González y compañera de, de este espacio de este radial espacio que hoy no radial. pudo estar. Feliz cumpleaños al Normal 5. Sí, Lucila no está hoy porque hoy cumple 110 años, una de las instituciones educativas más importantes del barrio de Barracas, que es el Normal número 5, que bueno... ¿Quién es? Claro que le sigamos diciendo normal, ¿no? Es que es el, eh, es en, el, en el barrio es el, es es el normal. Sí, sí, es muy loco. Es el normal. Yo que transité sus paredes durante ah, varios años en distintas años. etapas de mi vida... Es el normal. ¿Vos a dónde vas? Ahí vas el al normal. normal. Vos sabés que en los, en los pueblos no se decía normal, por eso me llamaba mucho la atención a mí. ¿Era fiscal o privado? Ah, no, no. Acá es el normal. Eh, y una cosita más, que, es que tenemos un acto muy importante para nosotros y para nosotros, un gran acto del Frente Patria Grande, En San Martín de Bursaco el club San Martín de Bursaco el martes 18 a las 18 horas estará nuestro compañero precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Federico Fagioli nuestro compañero Juan Grabois y no sé qué otros Algún seguramente hasta Rafa eh, Rafa Klexer va a estar presentando seguramente este acto seguramente estará Nati Saracho también que es una de las compañeras que estamos impulsando como candidatas es posible. a diputadas Seguramente. Eh, pero bueno, se viene entonces esta semana con actividad política el martes en Bursaco y el jueves acá en toda la Comuna 4. Gran cierre con espectáculos de circo y de batucada, candombe. Rompemos en todo. En Parque Patricio a las 2 de la tarde. Rompemos todo en Parque Patricio. Nos vemos ahí.